Los hechos de esta hora Narrados desde el móvil de exteriores En frecuencia abierta Carina Oliveira, buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, usted? Bien, día muy bien, mañana hermosísima realmente Linda, Cielo... quedó linda, sí Sí, uh -huh. sí, muy linda Cielo algo nuboso Hay algunas nubecitas, pero predomina el celeste 81% de humedad 10 kilómetros de visibilidad Y dice en humed que el viento sopla en Punta del Este a diecisiete kilómetros por hora. Yo me escucho raro, pero no sé si ustedes me escuchan bien. No, bien, bien. Está bien. Ah, bien, bien, bien, me alegro, me alegro entonces. Bien, eh, vamos a hablar de un tema ahora que que que siempre es importante para la audiencia de frecuencia abierta, pero en el en el contacto previo a esta nota, eh, hablaba con Matías Laureiro, quien tenemos en línea, y él me decía, estoy en la reserva de de fauna de pan de azúcar, y Y, y los y acá veo a los animales realmente felices, es como que claro, no hay visita, los animales están descansados, pero estrés, y me acordaba de la canción de Víctor Heredia, ellos eh, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, tal cual, porque ahora están realmente felices estos animales allí en la en la reserva de fauna y bueno, ya nos contará, nos contará Matías eh qué se siente al estar allí directamente en la atención ...y alimentación de todos estos animales. Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo andan? Hola, Matías. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Viene vos? Todo muy bien. bien. buenazo. Acá eh... en la reserva. <risa> muy... Es más o menos así, ¿no, Matías? ¿Eh? Es, es como, más o es menos como, así. Es, es como lo decís vos y como lo dice Víctor Heredia, tal cual. Mm. <risa> este No, en realidad, eh, bueno, el trabajo de todo el equipo acá que está, está trabajando está trabajando fuerte en, en, en poder sostener todo el, el, el servicio, eh, con Brenda Bona a la cabeza, este, la directora, y bueno, laburando, laburo, laburando bien, si bien estamos con, con, con menos horario, pero en realidad lo que es la parte de atención a animales se viene, viene trabajando eh, excelente. Y bueno, sí, en realidad... Eh, Al estar tanto tiempo sin, sin visitas y solamente ser eh, los funcionarios que están todos los días con, con, con los animales, eh, se ha notado en tu comportamiento, se ha notado... Eh un mayor bienestar hasta en, en hasta en el estado físico te podría decir que tenemos los tenemos más gorditos. <risa> <risa> está bien. Matías, y bueno, la, la consulta también y la llamada precisamente era justamente para saber cómo cómo se está trabajando también en el refugio, en el refugio allí en la ruta 39, si la dinámica es normal, si las adopciones siguen Bueno, en, en, en el refugio eh, lo que se está haciendo es o sea está el, el servicio de los funcionarios está como como siempre eh, nosotros tenemos la, la intención nos estaría faltando llenar un huequito pero de, este tenemos la intención de que haya 24 horas funcionarios en, en el refugio y bueno mira hace eh, unos 20 días más o menos que se hizo un un recuento total, estábamos en 61 perros, o sea que nada, ha venido bajando la población este gracias al apoyo de, de la ONG Salva Animales R39, que es la que la que nos está ayudando con, con el tema de las adopciones y obviamente con, con animales sin hogar. La ONG Animales sin Hogar eh, que no se pudo todavía, eh, teníamos como un, un contrato para... Para, para hacer como una, una firma, digamos, un contrato, pero en realidad lo que estamos haciendo es trabajando con, con la ONG Animales sin Hogar de Montevideo, que bueno, ellos nos están asesorando mucho en, en la parte de manejo y de logística, y bueno, cuando tenemos algún algún perro muy complicado que, que necesita otro tipo de, de atención, tenemos la suerte de que coordinamos con ellos y lo podemos mandar para allá, este o sea que la parte, digamos, de animales están, está bien, Lo que sí está un poco parado ahora es el tema de las adopciones, como estamos evitando todo lo que es el movimiento de gente, bueno, no están yendo al refugio a adoptar, y tampoco este, estamos haciendo, ya no estábamos haciendo muchos ingresos, pero bueno, ahora con esto tampoco tampoco estamos haciendo ingresos en el refugio. Bien, otro tema que preocupa a la audiencia y justamente el lunes, recibíamos mensajes de si teníamos ya la fecha de, del periodo de castraciones, y del móvil de castraciones, y ayer veíamos la noticia de que el servicio sigue suspendido. ¿Tienen previsto alguna fecha de reapertura o forma diferente de trabajo? Bueno, mira eh, estuve en contacto con, con algunas ONG que son las encargadas de, de, de bueno de estar juntando los perros y llevarlos para, para las castraciones y, y ayer estuvimos en contacto con, con la doctora Daniela Pérez que es integrante del Centro Médico Veterinario, también es la que está en en las castraciones, este bueno, en realidad no hay una fecha todavía, este o sea, no hay una fecha prevista para el ingreso, lo que sí estamos como empezando a, a, a pensar eh, de qué modo sería el retorno de este tipo de, del tipo de castraciones. Vos acordate que en esas castraciones se castran hasta 20, 90 y 100 perros en una jornada, y vos tenés los propietarios o esos perros, tenés los colegas, tenés gente que está acompañando, entonces es en un lugar... Eh, De, en una jornada puede, puede haber alrededor de 150 personas entonces eh, la idea es buscar alguna alguna forma se está buscando la, la, la idea bueno capaz de hacer alguna de hacerlo por por coordinado o sea que esté se, se haga por, por llamado y que se anoten y hacerlo buscar una forma de alguna forma hacerlo separado también de, en un lapso de tiempo no sé estamos como pues recién sí, estamos estamos como pensando en, en, en la forma de, de poder retornar el servicio que es completamente importante para la sociedad. Vosdate cuenta que el año pasado se hicieron más espil castraciones gratuitas y eso eso significa es un impacto muy positivo para para la sociedad porque si, si ustedes se fijan poner hace 10 años atrás la cantidad de perros que había suelto en la calle hoy en día no se ve tanto. Si bien hay perros sueltos, y, han, y andan andan andan en la calle ha venido disminuyendo y eso es en gran parte por todo el trabajo de gastraciones que se viene haciendo. Jorge, Ricardo. Sí, eh, dentro de las, las interesantes cosas que comentaste, quería puntualizar en una. Eh, entendí bien, han han bajado la cantidad de, de perros en el refugio y a, bajado, y, a, sí. y a su vez ha bajado la cantidad de adopciones. No, no, no. Lo que se bajó la adopciones ahora... Sí. Es en, el, en este periodo de la pandemia o sea, no no está bien está, de... bien está bien está bien pero pero pero este porque cuando cuando dijiste que, que habían bajado eh, la cantidad de perros allí bueno uno naturalmente piensa bueno qué suerte que hay mayor cantidad de gente que los está retirando allí, lo está adoptando seguro sí. pero si a su vez también bajaron las adopciones eh, y, y, y bajaron la cantidad de, de ingreso de los perros es por qué? porque porque hay menos acciones también en lo que tiene que ver Con, con este retirarlos de, de los lugares públicos, por ejemplo? ¿Se ha restringido y, esa tarea? Y, y en realidad nosotros tenemos la suerte de que estamos trabajando con, con la ONG, con, con Salva Animales R-39. Ellos mm. también nuclean o trabajan con otras, con otras ONG. Entonces, en lo que es el tema de adopciones, eh, uno de los integrantes que, que está en el refugio todos los días van sacando fotos y la van publicando en Facebook y van haciendo las adopciones, las van haciendo a través de la página web, y no están yendo, la gente en particular no está yendo al, al refugio a hacer las adopciones. Entonces, lo que se bajó de, de, de, de la población de perros es gracias a todas las adopciones, que se haciendo en todo este tiempo, y a su vez el trabajo se viene reforzando con las ONG. Bien. Matías, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Ricardo, buen día. Bien. Eh, te quería hacer alguna preguntita más sobre la reserva, ese lugar tan tan preciado, querido y, sí. y celado por muchos de acá. Eh, seguramente vos no me lo no no precisa que me lo digas, pero este conociendo a Brenda y a los funcionarios, seguramente en los fueron más íntimos, este estarán diciendo, bueno, más allá de todo les dimos un, un descanso a los animales, pero te quería preguntar si esta esta pausa en la en las visitas masivas coincidió con eh, la época de de parición o reproducción de alguna especie Y a su vez si, si, si, de ser así si esto ha, ha, ha venido bien para, para algunas especies así en la reserva Bueno eh, en realidad la, la época de apariciones eh, en eh, todos los generales en la época de primavera uh -huh. si bien hemos tenido hemos tenido apariciones acá sí le ha, hecho, le ha hecho un buen descanso a los animales le ha hecho un buen descanso el tener el terreno cer de la dirección este comprenda se está buscando la forma también de poder hacer cómo sería el próximo el próximo paso a la hora de, de, de poder abrir las puertas acá pero eso ya uh -huh. no le corresponde a mí ya es más parte de la, de la gestión de la dirección pero, pero sí, los animales en realidad vos eh, de cuenta que ellos están o sea el, el labor que tiene la labor que tiene que tienen la reserva es fundamental para la conservación y para el cuidado de especies en peligro de extinción entonces lo que hay que velar es con con el bienestar animal y sobre todo también con el enriquecimiento ambiental. Y en el enriquecimiento ambiental, en gran parte, eh, eh, van lo que es las dimensiones de los encierros uh -huh. y el evitar que mucha gente esté eh, en la vuelta de ellos. Sí, Entonces, sí. con esto que, que ha estado cerrado, bueno, se ha logrado eso. Al no haber gente, no haber gurises de la escuela gritando, que claro. se me esté todo abierto, se ha logrado que que bueno que los animales se encuentren en mejor, en mejor estado. Sí, sí, sí. Eh, dentro de lo que ha sido la reducción del personal de la Intendencia de Maldonado cumpliendo funciones en, en estos en estos días anteriores, ¿eso significó también que ustedes tuviesen menos personal para trabajar tanto en el refugio como allí en la sí, reserva? Sí, en el refugio sí, sí, eh, o sea, se bajó eh, el, sobre todo en el periodo más crítico que fue a partir del 14 de marzo hasta mm. hasta fines de marzo eh, sí se bajó la la se bajó la, la, la cuadrilla de de funcionarios, digamos, pero bueno, lo que lo que no se lo que no se lo que no se tocó, digamos, fue el servicio en sí, ¿entendés? Claro. O sea, los animales todos los días con su comida, todos los días con su limpieza, todos los días cambiándole el agua, todos los días se lo veía para hacerle la, bueno, si había que hacerle algún tratamiento veterinario o lo que fuese, o sea, lo que sí se se mermó, digamos, fue la parte esa de, de la visita al público la parte bueno en el, en el caso del refugio de las adopciones etc. qué cantidad de personal hay en cada uno de los dos lugares el día de hoy eh, en el refugio está el refugio está está con todos los funcionarios ya tenemos siete de la fundación a ganar y tenemos cuatro municipales más eh, un 12 serenos y bueno alejandro rivera que, es, que es el veterinario y, y yo que voy unas veces por semana y a, uh -huh. a dar las vueltas. este Y acá en la reserva ya estamos con, con, con todos los funcionarios también. Bien, gracias por esta charla. Por favor, a las órdenes. para la cambiante. gente, sí. Chau. Chau chau chau chau. chau, chau, chau. chau, chau. Bien, reiteramos el agradecimiento a Matías Leureiro de Bienestar Animal y quiero leer primero un mensaje y después eh, una invitación que nos mandan desde Mandanado Nuevo. Darío, que no es no es el Darío habitual, celular que termina en 888, dice fuerte abrazo, de lejitos, que tengan buen día. Darío, así que el ¿Cómo, saludo. Como abra... dice. Fuerte abrazo, de lejitos. De lejito, ah, de claro, lejito. lejito. No He entendido eso, bien, bien, bien. Un fuerte abrazo, de lejitos. <ríe> sí, sí. <ríe> que tengan Un abrazo bastante. virtual, como lo decimos ahora. Claro, ahora es, ya está, ya Ahora, ahora estamos haciendo esta aquí, una conferencia con la, con algún corcel con, con familiar, y abrazamos del celular, ¿no? Sí, nos saltamos eh, celular y lo abrazamos al celular. Creo que a todos, no sé si a todos, digo pero muchos de nosotros nos ha tocado festejar cumpleaños virtualmente. ¿no? Bien, cantar también, Cantar feliz cumpleaños a través del teléfono, es viendo cierto. a la otra persona. Seguro. Comparte de repente una tortita y demás, cantarles feliz cumpleaños. Nos ha tocado casi a todos. Es verdad. Bien, les decía, desde Maldonado Nuevo están invitando a una reunión, a la hora 17 del día de hoy, Eh, fuera en la explanada del comunal de Maldonado Nuevo, los vecinos están citando a una reunión urgente y tema a tratar el refugio allí de Maldonado Nuevo, reitero. Otra vez. Otra vez la pelota de la casa de María. Con las o sea, novedades, ¿no? El sí, hecho sí. de que se se, se traslada el refugio, pero eh, parte de de, de de los usuarios queden allí en el barrio y el resto se traslade hacia el refugio nuevo. Entonces, bueno, este es el tema, reitero, a tratarte muy urgente. Y la reunión, reitero, es allí, en el eh, comunal de Maldonado Nuevo, pegadito al centro cultural de Maldonado Nuevo, pero en la explanada, no es en el interior, es en la, la explanada mm. afuera exactamente, Eh, a la hora 17 de la jornada de hoy. Ahora sí, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau chau. Frecuencia abierta.